Siempre expectant, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarte al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Que te vi. Buenas tardes, bienvenidos a Esto es Racing en jueves, esperando la finalización de la semana y también obviamente esperando el día domingo, que va a ser el, el día específico donde nuestra querida academia juega frente a Belgrano de Córdoba, obviamente en la ciudad cordobesa, en el Mario Alberto Kempes, finalmente, va, finalmente. Imaginamos que sí, que eso está definido 18.05 será el horario Que era 6 y cuarto, que era las 2, que era 6 y 5 Que sí, que no, que quiero, que no quiero Finalmente Racing 6 y 5 estará jugando el día domingo Allí en Copa Enfrentando a un rival duro De esos equipos que eh, te la hacen difícil Ojalá no sea así eh, Y el lunes estemos hablando eh, de un gran partido de Racing pugnando por, por continuar esta racha por seguir estando arriba por ir a ganar un par de triunfos consecutivos sería un gran resultado venir con una victoria desde Córdoba por esta seguidilla esta corta seguidilla y estos objetivos cortos que seguramente se pone el plantel del cuerpo técnico Racing enfrentará a Belgrano en Córdoba luego espera a Estudiantes de La Plata va al Monumental ¿eh? después de un tiempito debido a que River estuvo en la B Racing vuelve al Monumental y recibe a San Lorenzo Digo, cuatro fechas que eh, seguramente, ya rondando la mitad del campeonato, van a marcar un destino un poco más cierto de, de lo que va a ser el equipo de Subeldía, eh, Esperando, obviamente, un triunfo en Córdoba que eh, vendría muy bien por los puntos, por seguir prendido, por la parte anímica, eh, por seguir armando ¿sí? este grupo de cara a este objetivo claro que es, eh, más allá de que eh, tanto el cuerpo técnico como los jugadores planteen sumar. Eh, hay un claro objetivo, que es pelear el campeonato, ¿sí? sin dudas, eh, o por lo menos tendría que hacerlo, eh, pelear el campeonato hasta las últimas fechas. Como siempre decimos, son 20 equipos, hay un solo campeón. Racing me parece que tiene que estar con la mente puesta en esto, en pelear el torneo, por lo menos, eh, hasta las últimas fechas. Eh, y seguir con estas pequeñas alegrías eh, que venimos teniendo. Invicto, Racing ha ganado 3, ha empatado 2. El vecino aporta también para que estemos alegres, felices y contentos. Eh, así que eh, viene todo bien, por ahora viene todo bien, esperemos que continúe. ¿Cómo le va, Forlano? Buenas tardes, lluviosas, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Sí, realmente, ¿no? Oh, Un, ¿Qué día otra vez? Una semana desde lo climático complicado, con bajas temperaturas, con, bueno, ¿no? Eh, Pasados por ahí pero realmente con una, con esta mueca que tiene que ver con una sonrisa porque sin duda es que vos marcabas una cuestión que que viene a la mano de lo anímico y y lo quiero lo, lo marcábamos el otro día ¿no? en el comienzo de la semana y creo que tiene que ver con esto de empezar a a, a pensar y a ver que que a Racing le pueden pasar cosas buenas, cosas positivas Hablo de una cuestión puntual, ¿no? Lo de y atajando un penal, un jugador sí, de campo atajando un penal. Sí. Algo que normalmente solía pasar de manera inversa. O sea, Racing sufría ese tipo de cosas y esta vez las disfrutó. Eh, la decisión desde, digamos, sobre la hora, porque fue en el vestuario, ¿no? Lo, lo decía el mismo, eh, la figura del partido, el Chico Vieto. La decisión del entrenador de, de, de hacerlo jugar entre los titulares, convirtiendo tres goles y realmente una... ...una actuación descollante del chico... ...cuando por ahí... ...más allá de que es una promesa importante... ...nadie imaginaba esto... Eh, ...el partido que hizo Vieto... ¿no? Uh -huh. eh, ...por la contundencia... Eh, ...yo decía también... ...algunos jugadores que... Eh, ...me parece que le están dando... ...un espíritu... Eh, ...yo decía ganador... ...pero que tiene que ver con que... ...me parece que no les gusta perder a nada... Que, me, que, ...que tiene que ver con eso... ...transmiten eso... ...más allá de lo que tenga que ver... ...con jugadores de experiencia y jerarquía tienen una impronta, Saja, Ortiz, eh, Villar, que, que, que transmiten esto, eh, Peletieri, de que no quiero perder a nada. Y sin dudas, ¿no? la frescura, que esto es un acierto del entrenador, con los chicos, ¿no? algo que yo vengo reclamando hace mucho tiempo, que yo decía que me parece que algo distinto se puede aportar en el fútbol argentino y en Racing puntualmente, de tres cuartos de cancha para adelante, donde si te equivocás no lo pagás tan caro, No, en un fútbol tan mezquino, obviamente, uh -huh. en la última saga, apostar por, por gente joven, por ahí, si es un inconveniente, porque ahí te equivocás y lo pagas muy caro. De tres cuartos de cancha para adelante, eh, podés tomar otros riesgos, podés tener algunos, eh, algunas equivocaciones, y la lupa está puesta, eh, la mirada está de otra manera. Y entonces me parece que Racing, con estos chicos, le ha dado un vértigo al equipo que lo hace un equipo expectante, interesante, Qué decíamos, ¿no? sin dudas tiene que ver el rival de turno, vos decías que tiene un, eh, por delante un fixture de cuatro partidos realmente complicado, con equipos eh, difíciles, bueno, va a ser una prueba eh, para este equipo y para, y para el entrenador que eh, después de estas cinco presentaciones en el torneo inicial, me parece que todavía tiene que acomodar algunas piezas porque me da la sensación de que el famoso 11 memoria para Subeldía es el 10 de memoria. ¿no? Me parece que la única duda, y estoy hablando del pensamiento de, de, de Luis Subeldía, puede llegar a pasar únicamente por Corbalán y por una cuestión de rendimiento. No porque él no crea en que Corbalán tiene que ser lateral por izquierda, sino que me parece que los rendimientos del de, de exjugador de Quilmes todavía le generan alguna duda, sino me parece que el resto... Eh, para su bendiga es muy claro quiénes son los 11 que tienen que estar dentro del campo de juego y me, entonces me da la sensación de que con esta cosecha importante de 11 puntos sobre 15, le podría dar al entrenador ese handicap como para algunos de los nombres eh, y quiero ser puntual el caso de Camoranesi el caso de San, que jugadores con mucha trayectoria, pero que no sea eso lo que les permita eh, ser titulares indiscutidos para el entrenador eh, ...aquello de que tiene que ver con portación de apellido... ...me parece que... Eh, hoy, ...hoy tiene variantes... ...como para que este equipo... Eh, ...por ahí con algunos nombres importantes... ...pero si no están rindiendo... ...de acuerdo a, a esa historia... ...y a esa expectativa... ...que el entrenador pueda... ...buscar algunas variantes sin... ...rescrebajar eh, la estructura del equipo... ...me parece que este es el momento... ...que debería subir el día por ahí... ...animarse a mover algunas piezas... ...para empezar... A ver un equipo que empiece a, eh, En esta sintonía, de ir creciendo De menor a mayor, como por lo menos Está mostrando los resultados eh, Un equipo de y un 11 de memoria Que bien decías vos, Oscar eh, Va recuperando soldados Casi que lo tiene, excepción de Saja Me parece que el domingo va a mostrar El equipo que viene O, o por lo menos por los que viene apostando su el día desde hace sí, mucho tiempo sí, sí. sí obviamente Saja, era sabido se va arrastre de un par de partidos tendrá otro arrastre de un par de partidos más pero me parece que luego a excepción sí. de Saja, me parece que el domingo va a mostrar otra vez en cancha eh, el once que él eh, cree que es el titular, ese once de memoria famoso que mucho decía el Coco Basile pero para Que nos corrija o, o que asevere lo que estamos diciendo Lo tenemos salido para Paradiso en línea Está informado, eh, con la precisa Y nos va a decir exactamente qué es lo que cree él Hoy jueves, para el domingo Magir se la va a jugar, para eso se la va a jugar Y nos va a dar el equipo Vieto se enteró titular. que era titular 10 minutos antes del partido Paradiso ya sabía hace mucho tiempo atrás que Vieto era titular Lo que pasa es que no decía nada está bien. ¿Cómo le va a Paradiso? Buenas noches eso Desde abril que lo sabía <risa> ¿De qué? <risa> de, ¿De abril de qué año? Del año pasado, ¿no? Este muy año. Bien, no, bien. No. muy bien Hace claro. claro. claro. un año y cuatro meses lo sabíamos Sabía que Vieto iba a jugar este claro. partido Lo que no sabía que iba a ser tres goles, pero sí si sabía que iba a jugar Desde que el Cholo lo, lo, lo hizo jugar en primera Usted ya veía venir esta situación Está muy bien para <risa> decir ¿Es así nomás que Racing va a contar con 10 de los 11 de Moria? Y sí, hay que ratificarlo Para mí es una confirmación, es un hecho uh -huh. Que sube el día con excepción desde ya, ¿no? Sí. no vale la pena ni siquiera decirlo, pero con excepción de los arqueros, eh, está claro que tiene toda el plantel a su disposición y que va a jugar el equipo que, que mejor rindió. Cuando uh -huh. yo hablo del equipo que de mejor rindió, me refiero a ese partido con Independiente, sí. eh, donde me parece fue el rendimiento donde más se ha aproximado lo que desea el técnico de Racing. Sí, está eh, claro. por, por eso va, va a repetir esta formación, estos 10... Eh, ...nombres de campo para mí van a jugar... Van a, ...van a jugar... ...no hubo práctica de fútbol en la semana... Eh, ...con lo cual tampoco hubo indicios... Eh, ...en el desarrollo de cada una de las prácticas... ...que Racing viene teniendo desde el día martes... Eh, ...en relación a qué equipo va a formar... Eh, ...pero se cae de maduro... ...y me parece que es el pensamiento... ...más allá de lo que uno puede averiguar... ...hablando con, con uno u otro protagonista... ...me parece que en el pensamiento también... ...del cuerpo técnico está esta idea... ...instalada sin ningún tipo de dudas, eh, si hay alguna duda puede radicar en, en la posibilidad de ver si, si Corbalán eh, en definitiva terminó convenciendo o no en lo que respecta a su actuación del partido del día lunes, eh, es decir, en, el en análisis del uno por uno, eh, tal vez le surja alguna duda, algún pensamiento a, a su del día, pero para mí lo no tiene más que claro, ¿eh? más que claro de que va a jugar Corbalán y que el equipo se te estamos mencionando, con la novedad de que Diego Galanternich Va a debutar en el arco de Racing de la Primera División, con 21 años. Eh, un chico con mucha proyección, cuentan eh, aquellos que lo han tenido en divisiones inferiores. Eh, muy fuerte abajo de los tres palos, eh, con mucha elasticidad, eh, eso es lo que cuentan. Y bueno, como déficit debe tener tal vez la, la, esta, eh, poco rodaje en Primera División, está más que claro, un arquero un se siente más que el resto de los jugadores. Y esto te lo hacen saber también los técnicos inferiores, uno hablando con, eh, con aquellos que lo han tenido a, a te dice, donde se sienten más diferencias, donde se ven más diferencia a la hora que un pibe salte eh, de las inferiores a jugar en primera división, eh, obviamente es en el arco, ahí es donde realmente si cometes un error estás demasiado expuesto. Eh, es por eso que de todas maneras eh, dicen que llegan de la mejor manera a Galanternic, que, que es un pibe con... Eh, no solamente con, con esta posibilidad desde de lo técnico de poder jugar en primera Sino también que está muy maduro de la cabeza De hecho está por recibirse como nosotros de periodista deportivo eh, Creo que le faltan un par de materias nada más Por lo que tengo entendido la, y hablé con Galanternín en la semana eh, Le faltan cuatro o cinco materias y, y, y ya tiene el título de periodista deportivo Es decir, es, eh, es un jugador con formación No solamente de lo sí, futbolístico sí. Eh, sino también en, en cuanto a futura incorporación, a de, futura incorporación de estos Racing ¿Eh? Galanternic. ¿Por, qué no? ¿Por, qué, no? Sí, ¿Por mire, qué no? Si no le va muy bien en el arco, eh, un, un kiojito puede armar. Eh. <risa> bueno, ojalá que no, que no sea. No, bueno, por sea. Por no, adelante, no que le vaya ¿no? muy bien. Eh, no va Pero digo, teniendo a Saja por delante. A Saja. En ambas cuestiones. A Saja, sí. por delante. Con quien seguramente habrá tenido una charla. Seguramente sí, habrá habido una conversación para ¿no? de con bueno. A Saja y Galanternic. Y la va a tener. Y la, un chico que le gusta, eh, Leo, y que. Eh, digo, más o allá sea, del nerviosismo, no tiene mucho por perder. ¿por? Es clave, es, es, debe ser clave más allá de la charla de Saja, la charla de Nacho González, muchachos. Porque sí, él pasó una situación, yo no, no sé si decirle a si llamarla similar, pero él viene a las inferiores de Racing. No hubo muchos arqueros que hayan nacido a las inferiores de Racing, más allá de, de Nacho, eh, Albano Guizarri, Gastón Pesuti, que, que se hayan afianzado en definitiva en primera. Eh, a Nacho le tocó afianzarse. Sí. ¿Cómo hablamos con Nacho González. Sería bueno ahí que Marina, ahí está, eh, Marina lo pueda llamar a Nacho dale, González dale, a ver dale. si podemos hablar con él dale. para que nos cuente más cosas de, de Galanternic. Uh -huh. eh, no solamente esto que estamos mencionados y que, que, cómo lo ve preparado y que, cuáles son las cualidades, sino también cómo está él de la cabeza. Muy importante. Yo lo vi bien. Eh, yo lo vi bien. Pero bueno, el que está en el día a día y el que habla permanentemente dentro del vestuario con Galanternic es eh, precisamente eh, también Nacho González con quien viene trabajando puntualmente desde hace rato. no Recordemos que Nacho tal vez sea eh, el que más cerca está, pero no por la cuestión de que es el entrenador de arqueros nada más, porque últimamente eh, en las prácticas, si hay práctica de fútbol, si hay un ensayo de fútbol formal, atajan de Olivera y atajan Saja, sí. hasta que Saja se lesionó. Y cuando esto ocurre... Nacho sigue trabajando con el resto de los arqueros Con el tercero y el cuarto Es eh, eh, si decir, es mucho el tiempo que comparte González Con Alan Ternic, Y para mí es clave eh, Es clave que, que este juvenil de 21 años eh, Pueda tener un buen rendimiento eh, Dicen y, y si podemos si tenemos la posibilidad de hablar con Nacho Le vamos a preguntar Muchos arqueros afianzados Dicen que cuando un chico debuta La primera pelota es fundamental La primera tajada te da confianza Te da seguridad Más allá del apoyo de tus compañeros No, sin duda Digo La primera pelota que, que vos podés contener y que salvaste tu arco, y me parece que esa un poco A partir de ahí, la confianza que los te da, los nervios de alguna manera desaparecen, sí, se ganan sí. confianza porque es lógico y tiene mucho sentido. Porque un arquero que gusta ante el primer tiro del arco, si entra. Y te tira bacho bajo no, la primera vez pero que Pero también, no decíamos, ¿no? ¿no? Esta charla con Saja, bueno, lo que decía, ¿no? La contención que seguramente le estará dando Nacho González. Pero también, ¿no? Un jugador que sin duda se convirtió rápidamente en un símbolo, eh, por lo que ha mostrado, inclusive eh, más que nada con su carácter y su personalidad, y lo va a tener muy cerca. Estoy hablando, ¿no? De Ortiz, me parece que tiene un jugador de esas características. De alguna manera al chico también le da, le da como, como un resguardo y le va a dar tranquilidad. Uh -huh, sí, sí, claramente. Eh, Leo, ¿querés que darme un par de títulos más? Eh, tengo la tanda encima, amigo. Bueno, bueno, le, le prometo para, después de los avisos, escuchar la palabra de Fernando Ortiz. Eh, es cueta, vamos a escuchar lo más importante, uno de los uh -huh. títulos principales de lo que ha dicho eh, este referente al que hacía referencia Oscar. Eh, siempre es bueno escucharlo al Tano, Nosotros hemos tenido algunas charlas sí, eh, sí, sí. aquí en esto Racing, eh, se ha convertido rápidamente en un referente ¿no? Uh -huh. eh, y, y antes de, de ir a, a la tanda quiero felicitar muchachos a ver si, si me permiten un minuto hablar de, eh, de la nota que hicieron Nicolás Montalá, Hernán Maderna, Hernando Maderna, Fernando Otero eh, con Rizo Patrón eh, desde la cárcel una nota sí, que sí. realmente recomiendo a aquellos que no han tenido la posibilidad de comprar el diario Deportivo Olé. En Ole hicieron mano a mano, hoy no, lo hicieron hace un par de semanas Pero hoy salió publicado mano a mano en el penal de Florencia Varela Con este goleador que tuvo las inferiores de Racing Y que hoy, entre otras cuestiones, le escribe cartas a Ricardo Centurión eh, Aconsejándolo, porque vienen más o menos de, de, del mismo lugar sí. eh, Le recomienda inclusive que, que se aleje de ese barrio eh, realmente es un, una entrevista para, para verla, eh, para leerla, recomiendo que compren el diario y quiero felicitar a, a los colegas que han tenido esta posibilidad de hablar con Rizo Patrón eh, que, que está olvidado, que hace mucho no lo mencionamos, que no, no hablamos de Rizo eh. fue la noticia del día en aquel momento, Oscar Diego, cuando eh, nos enterábamos de que había ocurrido ese episodio lamentable donde estaba involucrado y que había sido identificado y, y que terminaba en la cárcel había sido la noticia del día, después... Eh, nos fuimos olvidando de Rizzo Patrón Un chico vuelta, me gustó este... muy joven, recordemos, 16 años. 16 años, de, de la mano de, del Chocho Liop, sí, en señor. un partido de verano, sí. en uno de los clásicos del verano. Creo que fue Mar del Plata. Sí, sí, tal cual. Sí, este... gran nota, realmente el abrazo y las felicitaciones a, a nuestros amigos eh, y colegas del Diario Olé, Nico Montalá, que eh, habitualmente está entre nosotros. Eh, una nota muy, muy dura, ¿sí? desde, desde lo humano. Y la verdad que felicitaciones, ¿eh? porque hay que, hay que estar ahí, hay que preguntar, hay que mirar el entorno Y, y realmente ha salido hoy en tres páginas centrales, las la dos primeras realmente, una gran nota de, de los chicos Y vos cuando lo ves al pibe en, en, en la página central y en la tapa con la camiseta de Racing y Con ese sí. título que realmente conmueve, muchachos, sí, dice sí. Daría cualquier cosa por hora a mi mamá con, con el desayuno eh, realmente te conmueve viste porque es un pibe que se formó en las inferiores de Racing y, y la verdad más allá de lo que haya hecho o no eh, no deja de, de, de conmover no sí sí está claro está claro eh, para eso vendo y continuamos ¿le parece sí cómo no 17, perdón, 17, 19, 19, 22 minutos, 45, 5707, es la vía de comunicación de estos Racing Marina Soninoto está en el día de hoy en la producción, 4535 35, 5700, nuestro contestador automático vendemos por primera vez y ya hablemos Argentina, espacio publicitario, AM570. E. 570.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 Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Los periodistas más informados de la academia hacen. Esto es Racing. Esto es Racing. 19, ahora sí, 19. 25 minutos, segundo bloque de esto es Racing. Paraíso, continuamos. Lo escuchamos a Fernando Ortiz, eh, ante una pregunta que obviamente tiene que ver con el rendimiento futbolístico más allá de esta posición expectante, el equipo sube el día en la tabla de posiciones a un punto de boca, eh, Racing aún le falta mejorar algunas cuestiones, el plantel es consciente y, y Ortiz habla sobre esta situación, sobre qué es lo que hay que mejorar de cara al futuro siempre hay que mejorar eh, más allá de que de que sacamos una victoria importante de la fecha anterior eh, siempre vamos a, a encontrar algunos problemitas que seguramente en la semana lo tenemos que trabajar uno de los puntos es eso lo que vos dijiste y lo que Pepe dijo pero el equipo tiene voluntad tiene oficio de a trabajar y corregir los errores que es lo más importante creo que el técnico también se hincapió un, un poquito también en eso que es un equipo que corre mucho, que es muy vertical y a veces eso implica un desgaste físico el doble, pero tenemos que trabajarlo también, son puntitos que a veces uno lo tiene de lado, pero hay que trabajar. Bueno, interesante esta última lectura, ¿no?, de, sí. de Fernando Ortiz, cuando habla de un equipo que corre mucho, que es vertical, Y que eso, evidentemente, en el segundo tiempo puede producir, sobre todo en algunos jugadores puntuales, el desgaste físico, la merma desde el punto de vista físico. Uh -huh. eh, a ver, Leo... Eh, pero esto tiene que ver con una idea muy clara del entrenador, es algo que... que bueno, pero es un día... día... es a corregir? Eh... Que... No sé si es a corregir. Yo sí. creo que también tiene que ver con las características de los jugadores. Creo que, sin dudas no, inclusive la... Eh, tiene que ver con la inclusión, estos chicos son los que, que, que te llevan ¿no? a ese vértigo, a esa uh -huh. manera de jugar, inclusive a esa posibilidad, ¿no? Racing creo que marca un desequilibrio a partir justamente, ¿no? por lo menos de tres cuartos de cancha en adelante, a partir de, de esa postura, de esa tesitura, de, eh, de, de jugar siempre ¿no? a 2.20. Uh -huh. Y lo que me parece, por eso decía, quizás sea el momento de empezar a eh, revisar algunas cuestiones y ver cuáles son los mejores nombres que se adaptan A esta, ...a esta manera de jugar... A esta filosofía de juego... ...donde por eso digo... Algunos, ...algunos nombres me parece... ...que no encajan con esta idea... ...por más trayectoria que tengan... ...sí, eh, lo, lo que creo le... ...me parece que... ...y están haciendo... ...la mayoría... ...Pillu lo ha hecho ayer hincapié... Eh, ...porque le viene pasando a Racing... Eh, ...le ha pasado... ...el último partido... ...con San Martín de San Juan... ...por suerte lo pudo revertir... ...y lo dio vuelta... Eh, ...le ha pasado con Colón... ...también... ...entrar muy mal en el segundo tiempo... Eh, ...entonces... ...se fueron reiterando... ...en un par de partidos creo, y como dijo Leo al principio el partido más uniforme donde Racing se mantuvo más parejo fue en el clásico por suerte, es donde empezó desde principio a final, a un mismo ritmo eh, luego le ha costado en varios de esos pasajes eh, en el segundo tiempo, varios de los partidos eh, y quizás es esta situación tanto desgaste en el primer tiempo eh, que luego se siente esta merma y si vos en el primer tiempo no lográs sacar una diferencia adecuada para regular el segundo te vienen los problemas con San Martín de San Juan Hizo el gasto, no sí. creo tantas situaciones, pero se fue un acero simplemente en el entretiempo. ¿Eh? Y rápidamente le empataron. Con Colón pasó lo mismo. Veinte minutos furiosos de la ronda sí. de la Copa Sudamericana. Racing sacó un solo gol de diferencia y en el segundo tiempo era otro equipo. Sí, no, pero ¿sí? me parece que lo de San Martín y San Juan es una cuestión y. Y me parece que no hay, no hay discusión Racing fue muy superior al rival sí y, claro lo, y me parece que también tiene que ver Entonces, a lo del análisis eh, El partido con Colón, lo que decíamos no Cuando Racing enfrente ya tiene un equipo asentado eh, ya, Yo creo que lo, que lo físico Pasa a ser secundario Y simplemente hay una, una diferencia entre, entre un equipo y otro Fue una cuestión de, de rodaje Me parece que Colón, Boca Son equipos ya, eh, ya asentados Y Racing es un equipo en formación Claramente, ¿qué más Leo? Bueno, eh, confirmado el árbitro para el domingo Diego Aval. Sí. Eh, el domingo comienza a 18 horas uh -huh. eh, el partido. Y ya está el día y horario para el partido de la séptima fecha con Estudiantes de la Plata. Sí, digamos. Sábado 15 a las 20:20. 20. Oh, sábado a las 20:20. 20. Un día va a jugar a las 4 de la mañana, Racing Fernando, se lo vengo anticipando, ¿eh? Un día estos juega a las 4 de la mañana, Racing. Y a bueno. propósito de este partido, confirmado, sí. confirmado hoy, a 10 días más o menos de, eh, del partido con el Pincha, uh -huh. confirmamos que el arquero para ese partido será Sebastián Saja. Bueno, una buena noticia. Sin eh. dudas. Se lo extraña, eh, o por lo menos yo, ¿sí? lo extraño y mucho a Saja, más allá del buen rendimiento del primer partido en la Copa Sudamericana allí en Santa Fe de Oliveira. Creo que luego de a poquito fue volviendo eh, a hacer el mismo de siempre. Eh, pensé personal, es un muy, muy personal eh, se lo extraña Saja eh, y entonces en principio leo eh, el sábado que viene 2020 en el cilindro de la academia recibiendo estudiantes de la plata con Saja en el arco porque se había especulado sí. con la posibilidad de que vuelva a recibir el partido con River sí. por, por la octava fecha uh -huh. cuando Racing deba visitarlo en el monumental pero finalmente eh, ha evolucionado bien de este garro que ha tenido en el gemelo de la pierna derecha eh, ya está haciendo muchos ejercicios a la par de sus compañeros Y, y a partir de, de la primera práctica de la próxima semana, post-partido ante Belgrano de Córdoba, sí. va a empezar a trabajar normalmente, a la par de sus compañeros, eh, haciendo todos los trabajos intensos eh, como corresponde, y va a llegar, por supuesto, en condiciones para el partido con, con el Pirante de la Plata. Que será el martes próximo, seguramente, también creo que lo ayuda, Leo, eh, que sea el primer desgarro en su carrera, eh, cuando ese músculo no viene siendo maltratado sí. eh, ayuda también para la recuperación buena noticia que Saja esté contra estudiantes ahí sí, si no pasa nada el domingo tendrá el once titular sí. de memoria, su día y qué más para el día de hoy no no es un tema menor, por esto de que decía, eh, es un jugador muy irregular sí, claro, donde claro. puedas te, hacerte un partido fantástico y a la semana realmente no estar a sí. la altura de las circunstancias uh -huh. y complicarte una situación donde que por ahí el equipo responde y justamente, ¿no? el arquero es el que no está, no está en su mejor momento uh -huh. y si hay, si hay un puesto donde realmente eh, te cuesta y mucho si sos irregular uh -huh. es justamente el de arquero sí, y esto trae Como colación, algo que me parece que no se previó y que se tenía que haber tenido en cuenta, es que más allá, y le damos la bienvenida al chico Galantanri y ojalá tenga un partido bárbaro, y tenga un futuro pero más que promisorio en Racing, uh -huh. digo, se tendría que haber eh, tenido en cuenta esta posibilidad de, a la hora del plantel, haber buscado a alguien para suplantarlo a Saja ante este tipo de eventualidades. Bueno, pero vos bien lo dijiste hace un tiempo, ¿eh? una persona puntual... ...que es un contrato amplio y extenso... ...no solo sí. en años, sino en dinero, en montos sí. eh, ...y bueno, es por eso que hay que cumplir el contrato... ...claro, bueno, ¿sí? pero fíjate, ahora Racing o sea lo paga... ...desde lo deportivo y, y desde lo, de lo financiero... No, sí ...está mucho más que claro, sí... ...por lo menos yo lo decía anteriormente... no ...y lo dije eh, con ustedes... ...y cuando estábamos en la cancha el otro día... ...para mí el gol de San Juan, más allá de... Mmm, ...parecer un gol espectacular por la distancia y demás... ...para mí tiene que ver el arquero... ...un arquero que mide casi dos metros... ...con los brazos extendidos casi tres te patean de 30 metros, me parece, no digo que era eh, extremadamente atajable, pero un poquito más, me parece, a mí me dio la sensación que se tiró después que la pelota estaba adentro, pero bueno, es mi pensamiento. Eh, Leo, continuamos. Que Racing juegue en el Mario Alberto Kempes es una buena posibilidad para que el hincha de Racing, sin inconvenientes a la hora de conseguir entradas, uh -huh. eh, pueda viajar hasta la academia. 9.000 generales. Muy bien. Y también plateas. Por eso digo que es una ventaja de ese juego en el Estadio Mundialista de Córdoba sí, sí. y no en Alberti porque evidentemente la, las entradas iban a, a reducirse. No, no, no. Sí. Aquí a la derecha estas cosas hay que marcarlas, o por lo menos creo yo que hay que marcarlas. Esta buena intención de la dirigencia de gobierno de Córdoba, porque tranquilamente sí, sí. podría haber dado, como dan todos 3.000 entradas, 3.500, ¿sí? y ante esta situación de que Racing viene un punto de la puerta, eh, hinchada seguidora, si las hay me parece atinado que los dirigentes del los de Córdoba eh, conscientemente a, le hayan dado a Racing una capacidad extensa para que todo aquel que quiera viajar o la gente misma de Córdoba del interior que se quiera acercar pueda tener espacio para ver a Racing ojalá que, que, que este ejemplo cunda y no sea solamente ¿no? la gente no, ojalá, de de, de, ojalá, de Córdoba ojalá. que tome este tipo de medidas Sí, sí, sí está claro. Eh, pero no son los clubes eh, los que limitan esto Sí, la gente de seguridad eh, que pide eh, y, y limita la capacidad de los estadios, porque hubo casos que se quisieron dar más entradas y se prohibieron eh, totalmente. Eh, Leo, continuamos. Con respecto a la venta, solamente se van a vender en Buenos Aires dos mil generales, eh. el resto el se van a vender directamente en Córdoba al día del partido. ¿Qué es el partido? ¿Eh? El PAC visitante. No El parque visitante que también está asignado y mañana se puede hacer el canje, sí. se van a vender 2.000 generales más. Bueno, que eh, se apu... entonces. El entonces... resto todas en Córdoba, en Villa del Parque, en la Academia y, y en la Boletería del Estadio, por supuesto, sí. esto como siempre, son los tres puntos de venta habituales. Sí. Eh, el horario de venta y canje también es de 11 a 17 horas, eh, mismo horario para los tres lugares, eh, así que mañana, más allá del parque visitante, habrá 2.000 generales más para... Para vender, el resto se venderá directamente en el estadio, pero yo creo que se puede eh, viajar tranquilo. Que, sí, no, eh, lo que hay que decirle es que el hincha de Racing que quiere dejar desde aquí y no tenga el parque visitante, que se apure, porque 2.000 entradas no son tantas. digo. Para claro, no el que, que se, se quiera hacer. asegurar el ticket de acá, Está. de Buenos Aires, es, es una buena oportunidad para hacerlo mañana y no esperar el viernes, que hay muchas chances de que mañana las 2.000 generales que uh -huh. se van a vender estén, se, se agoten, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, ¿Qué más tenemos, León? Bueno, mañana práctica, puertas cerradas, uh -huh. es, luego de, del entrenamiento, va a hablar Luis Ubeldía en conferencia de prensa. Uh -huh, qué bien. Eh, así que posteriormente a las 7 de la tarde estaremos eh, escuchando lo que ha dicho seguramente, lo que dirá en todo caso, el técnico de Racing el día de mañana. Y la última información tiene que ver con el dinero de Giovanni Moreno, usted decía que se apure el barco. Sí, Ya, sí, ya sí. llegó, ¿eh? Sí. <risa> ya llegó. Y tuvo viento a favor, ¿vio? El viento a favor ¿eh? hizo que el barco de a poquito llegara. Bueno, llegó bajó el dinero. Ya, la... ya, co ya cobraron, ya cobraron ¿No? parte de, del pase de Giovanni Moreno. Muy bien, entonces las arcas del club se ven un poquito más tranquilas en este momento debido al ingreso de este dinero. ¿Qué falta, Leo? ¿El Pata Castro se cobró? Sí. Eh, cobraron de todos los pases, no la totalidad de todos. Hay sí. algunos que... Eh, pagan una parte y el resto financiado, sí. pero han cobrado todos los pases que se hicieron de todas las ventas, inclusive el préstamo que se hizo del se, se Chaco Martínez, uh -huh. todo ya ha sido cobrado, insisto, no en su totalidad, pero en todas las operaciones Racing ya, ya fue cobrando dinero, Muy bueno, además es, el dinero pautado, ¿no? Esto, esto nos trae una tranquilidad, y lo, y lo digo así, o sea, tanto Centurión como Vieto, se van ah, quédense tranquilos. Oh, claro, A mí me... Y esto lo di a modo no, no, informativo el no, ayer, sí. que el día ayer, <risa> que Centurión se queda hasta junio. Pero Fernando ¿qué me está diciendo? Más bien, si cerró el libro de pases en Europa el 31 de agosto, ¿a dónde lo quiere vender? No, no, digo, pero en algún momento llegaron algunas propuestas. En algún momento. Cobran. Hoy, por más que lleguen hasta diciembre, no hay que pensar nada. Cerró el libro de pases en Europa, no hay mercado abierto, ¿sí? Con lo cual, el chico se va a quedar hasta diciembre. Luego veremos. Luego veremos. Luego sí. yo no aseguro nada, ¿eh? Luego veremos. Eh, Leo, entonces, de corrido para el domingo, el equipo sería... Galanternic en el arco, en el fondo, Piyud, Ortiz, Caiz y Corbalán. En la mitad de la cancha, Villar. Lo ponemos a uno por derecha y al otro por izquierda, pero generalmente cambian. Pero de esta manera comienza el partido. Rato, a cada rato. A cada rato. Sí. Villar, Pelletieri, Camoranense y Centurión. Y adelante, Gabriel Auche y José Pepe Sanz. Muy bien, para eso, si no le queda nada más, le mandamos un abrazo inmenso y mañana la seguimos. Un abrazo, hasta mañana Hasta mañana eh, Tengo que vender, Fernando la me deja Bueno, se ve como no 19.37, vendemos por segunda vez y ya volvemos Dale. Argentina Espacio Publicitario AM570 Entrenate, preparate, ya se viene El evento deportivo del año para el hincha de Racing Carrera 5 kilómetros Racing Club de Avellaneda El domingo 4 de noviembre a las 9 de la mañana En el cuadragésimo quinto aniversario de la obtención de la Copa Intercontinental Participar en un circuito que dará comienzo en el cilindro mágico y terminará en el propio estadio. El dinero recaudado será donado a la escuela de Racing, a la pensión de las inferiores y a la construcción de una quinta cancha en el predio Tita. Habrá importantes premios. No te quedes afuera, hincha de Racing. Carrera 5 Kilómetros Racing Club de Avellaneda. Organiza paso a paso Racinguista. Cosini, Collini Pablo. Cujini es Fabio Fabio. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Cujini. No me confundas. Lima83. Cujini Fabio. Fabio. La peluquería. Lo demás es solo imitación.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 Cureband Apósitos Apoyas, cortes, cúrelas con Cureband El líder mundial en apósitos Distribuye Bull, Sociedad Anónima Muerte Gio Moreno! ¡Gol! Giovanni Restobar Un homenaje a la magia de Gio en el corazón de Floresta Comidas, tragos y la mejor música Giovanni Restobar ¡Giovanni!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 Señoras y señores, con ustedes el nuevo camaleón. El camaleón, linda, el camaleón, disfruta seguro, tenés camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleon.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Los periodistas más informados de la Academia Hacen Esto es Racing Esto es Racing 19.41 minutos Tercer bloque de esto es Racing Quiero empezar a escuchar al hincha sí. Que habitualmente en el 45-35 Como digo yo, 60... debe estar tranquilo Debe estar conforme, con... sí. como menos no, sin duda ¿no? 11 de 15 No es un tema bueno, menor, pero Creo que, eh, yo lo, lo sigo remarcando esto, y me parece que eh, es el momento de, de que se anime, ¿no? Un poco, sube el día a, a que... Esto de, me parece de, de, de que en cancha esté el que está mejor. Tiene que ver con un tema de rendimiento. Vos me parece que estás apuntando al Pepe San y sí. te sí. sacan por en cancha. Sí. Y sí. eh, viste cómo te conozco. Sí, sí yo creo conozco? que es un equipo que decíamos, tan vertiginoso, de tres cuartos de cancha sí. hacia adelante. Uh -huh. Sí, si, o sea, obviamente que si, si los que están adelante no son jugadores este, dinámicos, eh, como, como es el caso de, de, de Auche, el caso de cámpora el, el mismo el, el chico Vieto, no estoy diciendo que, que, que porque hizo tres goles tiene que ser titular, sino hablo de una fisonomía, de una manera de, de plantear los partidos Racing a mucha velocidad, una vez que cruza la mitad de la cancha, y me parece que el Pepe San va contramano de esa situación. Yo te voy a decir que estoy de acuerdo por un lado y por otro no. Si Racing va a seguir jugando a esto que juega la mayoría de fútbol argentino, pelotazo de atrás para el 9 que la baje, es necesario que esté Pepe San porque Cámpora no tiene físico para soportar entre los centrales, aguantar una pelota. Ahora, si Racing va a ser vertiginoso, como vos decís, con la pelota en los pies y que arranque Centurión y que arranque Villar eh, o que arranque Auche, eh, sí, comparto lo de Cámpora porque puede estar a tono. Pero si la metodología va a ser esto de que Pepe San la aguante y que Racing, estoy viendo que Racing... ...está tratando de aprovechar la segunda jugada... ...sí, ¿sí? pero no la aguanta el Pepe bueno, Sán... ...miene pelotazo y no mete la rebota... Bueno, gol... ...terminan los pies del rival... Pero ...el gol de Vieto, lo anticipa, el, gol de Vieto no. el primero del otro día... ...es un bochazo a Pepe Sán que la baja de pecho... ...Vieto hace 5 metros para ti y es un golazo... ...entonces, si Racing va a buscar eso... ...que Pepe Sán cuando no tenga... ...tanta marca encima... ...pueda bajar la pelota y jugar y a partir de ahí sí... ...hablo de esa segunda jugada... Eh, es necesario que esté yo creo que si por, no, por lo que difícil. plantea Racing en ataque hoy si no tenés movilidad sí. eh, estás fuera de sintonía y es probable, es probable, es probable. ayer eh, ayer hablábamos eh, en cuanto a los puntas eh, y preguntaba para eso al oyente si debería jugar Auchi o vieto debido a la realidad del chico debido a la realidad de Auchi también porque hay que darle a la derecha que ha levantado su nivel en lo que viene del campeonato, en estas cinco fechas, ha marcado goles. Pero uno, uno plantea esa situación a partir de que San es titular indiscutido. Eh, entregar... a ver, sí, sí, es representante. No sé si por metodología de juego, no. hoy el Pepe San no. es, es, es la pieza indicada para terminar las jugadas. Pero a ver, Oscar, me parece que ni Vieto ni Auche tienen que ver con San. Me parece que el reemplazante natural de, de San es, es Cámpora. Eh, y hablando puntualmente. De estas realidades que viven cada uno, tanto o sea, Vieto con, como Auche. Con esta situación que tiene sí. que ver, insisto, ¿no? Con el vértigo que propone Racing... ¿Vieto y Auche, digamos? Sí. ¿sí ¿Por qué no? Me parece no? ¿Por qué no? Sí, es una posibilidad, pero más que válida. De hecho, obvio, todas son válidas. Me parece que ninguno los hablo de los referentes de área, a, nada, Pero no. hablo por rendimientos. Sí. Está bien, ninguno de referente de área. Uh -huh. eh, insisto, ¿no? Si no, parecería que me, me, me, me quiero colgar a los tres goles del chico Vieto. Pero sin ser un referente de área, eh, fue el goleador del partido. Sí. Y, y, y en dos definió dentro del área. Sí. Y Centurión pisa el área y, bueno, y buscar ese tipo de variantes sí. Y darle la posibilidad también a Villar de que pisa el área me parece que Darle para la Jorge, chance ¿sabes? a Pillud de, de, de, de que pueda eh, sorprender por el costado Pero para jugar como eh, decís vos Oscar me parece que Racing Con tiene que... Auche moviéndose Entiendo. Eh, Haciendo diagonales y, y un demonio que normalmente eh, tiene chances de gol pero tiene que cambiar la Pisa la al área Pero Racing tiene que cambiar la metodología de juego Porque si le tira un pelotazo ¿sí? Como los que viene haciendo De Ortiz o de Caiz Para Vieto o para Auche Es intrascendente totalmente Entonces Si Racing va a cambiar de manera Es tan Como formas, cuando también eh, Lo buscan a, eh, Al Pepe Sani y, y termina siendo anticipado así no tratamos, bueno claro. entonces pero tampoco, pero tampoco Me des como un, como un hecho cierto Que, que esos, esos bochazos Los cuales no voy a probar uh -huh. eh, Si caen En, en, en, en la posición es De Viento De H, H O de Centurión pero Es imposible eh, que caigan Porque no, de, A partir de ahí Racing no puede sí, empezar A generar su juego Pero es imposible Que un bochazo te deje eh, Yo hablo de bochazos eh, sí, verticales, lo, frontales, los que muchas veces decíamos Saja cuando sale ¿Es del arco que de, Ortiz, 8, Ortiz cuando recupera y automáticamente la pelota pasa por arriba de la cabeza de los sí. volantes pero insisto eh, el vértigo que propone Racing de tres cuartos de cancha en adelante creo que debería darle entonces prioridad a aquellos jugadores que tienen movilidad y, y lejos no? está Camoranesi y San debe estar dentro de estas características. Hablamos al comienzo de Galanternic, del chico que va a debutar este día domingo, y para hablar un poquito de él y las experiencias, y, y lo nombramos al comienzo de, de sus maneras y de cómo se afianzó también en esta misma situación, lo tenemos a Nacho González en línea. Eh, Nacho, buenas tardes, Diego Coren, de de esta reciente saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están. Bien, bien. Nacho, te convocamos eh, un poco para hablar de este chico de Galanternic que va a hacer su debut el día domingo. En principio, ¿qué es el Internet vos que lo tenés día a día? Sí, mirá, eh, creo que coincide un poco con, con, con su edad, con su juventud, es todo ímpetu. Y después, si hablamos de condiciones, tiene un mano a mano importante. Normalmente uno lo puede ver en los trabajos a veces que hacemos de, de espacios reducidos. Uh -huh. eh, rápido de pierna y... Con respecto al, al mano a mano, me parece que es, es agresivo. ¿Qué quiero decir? Es agresivo, que no, no, no tiene miedo en ir abajo, en trabar, en poner la cara. Es más, creo que hace un año, año y medio ha tenido un, un grave choque que le produjo. Le han puesto una. Yo no estaba en el club, pero me he enterado. Sí. Y una placa, no sé si de titanio, de acero, no. en, uno, en uno de los paritales. Y, y bueno, un poquito de eso. Después, este, no hay mucho más para, para decir. Uh -huh. eh, uno lo puede, lo puede llegar a describir en, en lo que puede haber jugado en, en los partidos de tercera o en cuarta división pero bueno, primera es totalmente distinto, diferente, porque empiezan a jugar otros factores, ¿no? Sí, sí, está claro. Este, pero bueno, traté de... me pareció que, que lo... Lo, lo más lógico es tratar de no abrumarlo, de no estarle encima, de no hacerle cargoso. Me parece que lo que le dije él tiene que hacer las cosas que, que viene haciendo hasta ahora, ni más ni menos. O sea, lo que a veces uno él quiere transmitir a los jugadores de campo, ¿no? Cuando uno ve uno a lo de, de, del cuerpo técnico o los que estamos del otro lado, que jugar fácil, eh, no solamente entra en, en los jugadores de campo, sino en el arquero. O sea, hacer las cosas lo más simple posible, que a veces es difícil, o pasa a ser lo más difícil. Eh, Nacho Carlos Arlando de Saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, vos decías esto, ¿no? Por ahí de, de no abrumarlo, de bueno, dejarlo tranquilo, de que, bueno, obviamente, ¿no? Los nervios lógicos que uno imagina por un debut en un lugar, en un puesto donde no está, que es vulnerable, los errores eh, te marcan y mucho, pero me imagino que igual alguna charla, algún consejo habrás tenido con el chico. Eh. No, la verdad, estas cosas puntuales no, sí que juegue, quizás que esté atento, que busque un punto de concentración, porque a veces la pelota no llega y uno, uno se pierde, y quizás con la inexperiencia es donde ahí uno puede llegar a cometer errores, ¿no? donde a uno la cabeza se le va un poco del partido y, y cualquier fracción del segundo te hace cometer un error. Este, no, queda la cosa simple, ni más ni menos y que bueno, que él lleva un camino largo ¿no? en esto de lo que es el arco y que, que lo demuestre dentro de, de la cancha. Es algo importante tener a, a Ortiz en el fondo, sí. uh -huh. este, me parece que no solamente va o acomoda a los compañeros que tiene tanto a su izquierda, a su derecha, a los que tiene por delante, sino en este caso a, a Diego, bueno, que, que el domingo lo va a tener por detrás. Eh, te escuché ya dos o tres veces ¿no? en, esta, en esta conversación que estamos teniendo, que, que remarcás que, que haga las cosas simples. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué que, que sería? ¿Cómo hacer se traduce? La la para para atrás? Bueno, sí. Si te la dan para atrás, colgarla de, claro. colgarla de uno de los pocos. Sí. Eh, me parece sí. que es... Eh, yo siempre tuve ese concepto. Eh, sí, sí. He cometido errores, eh, pero muy rara vez, dentro de esos errores que puedo haber cometido dentro de los graves... Es alguna pelota que me hayan andado para atrás querer salir o hacer una de más. Eh, siempre me, me he caracterizado cuando hay tiempo, sí, un buen control y un buen despeje o, o un buen control y salir jugando con los laterales, siempre y cuando te dé o te sobre el tiempo para hacerlo. Si no, me parece que arriesgar a veces en, en, en situaciones comprometidas me parece que, que no es nada en, en pelota aérea tratar de, de ir a choque porque esto no es tercera o no es. Uh -huh. que tiran, te tiran, te meten dentro del arco, o sea, no, no hay margen. Sí. Cualquier mínima pelota que pueda quedar ahí, en primera lo pagas caro, porque hay calidad, porque hay jerarquía sí, sí. porque hay experiencia. Eh, Nacho, eh, no sé por... si respondí un poco a tu ¿Sí? ah, Nacho, por lo que estás diciendo y comentando ahora, me imagino entonces que hubo un reto para Saja lugar de la jugada. No no, <risa> no, que... no, no, cada uno escribe su propia historia y, y cada uno tiene su su estilo, este, al chino no hay absolutamente nada que reprochar, al contrario, me parece que que tanto los dos torneos anteriores, que el primero no estuve con el cholo, como uh -huh. como, como este que terminó ahora en junio, me parece que que hay muchos puntos que que son de él, entonces me parece que, que no, no, no, esto esto viene con respecto a a los que recién arrancan, o sea, sí. el concepto, después cada uno tiene su propio estilo, hay arquero más fuerte en el mano a mano, que le gusta quedar separado, hay arqueros que, que les gusta volar por demás, entonces bueno, cada uno tiene su propio estilo y yo marcaba un poco mi, mi estilo y con, mi, mi respuesta venía a, a consejo, entre comillas, que uno, que uno sugerencia si no le puede dar a alguien que recién arranca, este, como, como el caso de, de Diego. Eh, yo decía anteriormente, he escuchado a muchos arqueros, Nacho, y, y vos tuviste de debutar también en el arco de Racing eh, y muchos coinciden que cuando uno debuta es fundamental la primera película de, de, de estarse de una manera que tenga confianza para el resto del partido ¿no es ¿eh? así? Sí, sí, el debut no te marca nada tampoco, ¿eh? porque eh, yo me acuerdo mi debut en el, en el año 91 con el Corriente fue uh -huh. catastrófico o sea, 3-2 en cancha de Racing y, sí, sí. y no fue bueno o sí. sea, y me dio revancha rápido porque me acuerdo que aquel partido fue un día miércoles entre semanas sí. y el domingo jugábamos contra River en Cancha de Racing, yo jugué el partido preliminar y fui al banco y me acuerdo que a los 15 minutos voló Roba en el arco de, de la tribuna local y se sacó el juego del lugar sí. y me tocó entrar y enseguida volví a sentir el murmullo de la gente como diciendo otra vez, <risa> sí. entonces, y después bueno, nada... Eh, seguir trabajando duro, me ha costado prácticamente dos años y medio volver a, a consolidarme en, en aquel torneo centenario con, con Rodolfo de la Pica como, como técnico interino, después vino Babington y a partir de ahí empecé a tener un poco más de, de confianza hasta que bueno, me, me asenté en el puesto, o sea, por eso digo que, que todos deseamos que las cosas marchen bien, eh, por él, por el equipo, por, por, por seguir en esta senda de de sumar y mantenernos arriba, que creo que la verdad es que el comienzo ha sido, ha sido es bastante, bastante bueno. Eh, vos, vos marcabas esto, no muy claro, de, bueno, de hacer las cosas simples, de estar tranquilo. ¿Cómo lo ves? Vos que tenés este contacto directo, diario, ¿cómo lo ves a Diego que está, obviamente, no imagino expectante por su debut, pero por lo menos, ¿cómo lo transmite? No, muy tranquilo. La verdad es que me sorprende. Eh... Me sorprende porque me parece que ya los chicos vienen así de fábrica, ¿verdad? Sí, sí. Los pibes ya no, no es como antes. No el te... yo sí. antes día también hablaba en una radio casualmente como con el Bamino Beire y le decía que, que el, la, la historia nuestra era totalmente otra, ¿no? Cuando uno subía a, a, o entraba a un vestuario de, de primera división viniendo mm. de inferiores era, era un pánico total. ¿viste? Sí. O sea Uno no desanimaba no ni, ni a leer me abrí la bota, y hoy, hoy cambió, cambió totalmente diferente, mejor, por un lado mejor, porque bueno, hace que, que los chicos se sientan un poco más sueltos, los grandes los integran mucho más, este, igual yo me quedo con aquella época, ¿no? me, me ha, <risa> creo que a muchos nos ha marcado una forma de, de manejarlo, no solamente dentro de un vestuario, sino en, en, en la vida misma, me parece. ¿Estás, no ¿estás transmitiendo algo que tiene que ver con el respeto? no sé un poco de todo yo la verdad que, que si hay algo para, para rescatar el otro día lo dijo Agustín que él viene de, de hacer inferiores en Lanús y de haber compartido vestuario con, con muchos chicos que, que, que Lanús promueve muchos uh -huh. chicos de divisiones inferiores y el otro día resaltaba algo ¿no? el, el respeto y la humildad con la sí, que suben sí. los chicos inferiores tiene que ver quizás con con el mensaje que se da en divisiones inferiores en Racing con, con el sacrificio con Con, con la entrega, con el trabajo, con el respeto hacia el compañero eh, La verdad que, que el vestuario está bueno Está bueno por, por, porque los grandes marcan, marcan un camino eh, Los chicos saben acoplarse este, pero, pero la verdad que, que sí Quizás me, me, me iba un poco más por, por este lado de, del respeto No porque no lo haya, ¿eh? yo sí, digo sí. porque bueno, me, ha, me ha tocado últimamente En mi última etapa como jugador, no solamente acá sino en España uh -huh. Compartir vestuarios y uno ve como, como los chicos de divisiones inferiores Suben un poco más, más sueltos Cuando me ha tocado eh, Subir a mí, por ejemplo Nacho, te subo al equipo ahora eh, Como ves el grupo Se ha reformado realmente Ha habido muchos cambios Como ves el equipo del vestuario Hasta el campo de juego Está en una situación eh, expectante, está es un punto de la punta eh, en el medio de unos golpes como la eliminación de, de la Copa Sudamericana y la derrota en la Copa Argentina eh, ¿cómo es algo viene Bien, bien eh, creo que lo, los números y por momentos el juego lo marca sí. eh, ha habido no sé si llamar latibajos me parece que el fútbol hay, hay resultados a, en el caso de Boca es a partido único eh, el equipo el equipo sí, ...que conoció, o llegaron jugadores con... ...no digo con muy poco tiempo, no es una fus, este uh -huh. ...pero hubo un primer tiempo bastante bueno... Sí. ...donde quizás no, no se vio reflejado en el marcador... ...y después, bueno... Eh, ...Boca con todo lo que significa... ...y con, con, con una base un poco más sólida que, que la nuestra... ...con, con respecto a, a tiempo de trabajo... ...y a, y a jugadores que, que, que forman el, el, el conjunto de Boca... ...me parece que un poco más sólido en eso... Sí. Eh, después somos un equipo eh, corto con respecto a, a cantidad, uh -huh. ¿no? Sí este, no, Nos ha pasado con, con algunas bajas, tanto la de Mauro como la de Villar Que, que se sumaron juntas, las del Chino uh -huh. Pero nada, bienvenido sea, no sé, los lo Centuriones, los vietos Sí eh, Fariña Que eso te da oxígeno para cuando el entrenador se dé vuelta y diga Bueno, a ver qué tengo para meter mano, entonces... Uh -huh. Dice que Vieto haya hecho los tres goles, importantísimo, que Centurión hoy, ¿no? o sea, empieza a ser una realidad. También. Y Mucho tiene que ver, y mucho tiene que ver, y me saco el sombrero con, con Luis, ¿no? Todo uh -huh. el día. Sí. Y si bien fue el Cholo quien, quien terminó, por ejemplo, no sé, el tema de Vieto, el, sí. tema, de, el tema de Viola, Mhm. Uh -huh. eh, pero quizás Luis ha sido quien los ha consolidado, ¿no? Sí, quien Ha sí. apostado por completo a ellos. Uh -huh. sí. Y eso se ve reflejado en, en, en un montón de cosas, ¿no? En, en la parte económica, en, en que los chicos de abajo vean que hay, que hay posibilidades, que hay un técnico que, que está dando oportunidades a quien verdaderamente se, se las merece. Entonces, me parece que, que el futuro es bastante alentador. Nacho, estamos corto de tiempo. Amigo, realmente te agradecemos la comunicación. Vamos a hacerla más extensa en cuanto podamos, ambos, eh, nosotros y vos también. Gracias, eh, y mucho ánimo al chico, eh, que, que el domingo va a tener realmente una cruzada importante. Seguro, seguro. Este, estaría bueno un buen apoyo que siempre lo ha dado, lo, uh -huh. lo ha reflejado cuando libera el día del clásico y cada vez que le ha tocado jugar estos partidos. Eh, del apoyo, y más que nada con, con chicos del club sí, eh, obviamente a veces, sí, sí. Eh, la, la desesperación de la gente de que, de que los chicos, que los jugadores hagan bien las cosas, siempre hay que tener un poquito más de paciencia con, porque después piden ¿no? o sea, se pide jugadores del club, jugadores de abajo sí. hay que darle un, una paciencia, de, eh. sí, seguro es uh -huh. difícil, eh. es difícil porque sí. uno quiere resultados Todo juntos todo junto, es pero verdad. bueno, nada, eh, hasta la próxima y acá estoy un abrazo, un abrazo grande Nacho, muchísimas gracias otra vez Nos no, no, no, no. no, sí. vemos pronto, bueno, muchas gracias Un abrazo eh, Oscar, nos queda poco tiempo, ¿eh? vamos cerrando eh, Último concepto Sí, no, bien, no bueno, sin dudas no, bien eh, O sea, se nota no, esta, esta contención Que, que, que propone ¿no? Nacho González para, para con Diego Alanternic Y una vez más, ¿Quiere, ¿quiere que le diga algo? Vamos, vamos los pibes, Coren ¿Cómo está con eso? Me quedó una preguntita para hacerle Le quería preguntar sobre Pelettiere y si realmente se la cree Que es buen arquero O, o lo del el último fin de semana Fue intuición, pero Mire de la Usted eh, ve, mire eh, para arriba está haciendo es señas Pero quiero ¿no? revertir ¿no? Lo que tiene que ver con, con este concepto ¿Sabe lo que pasó el día lunes? ¿Qué? Esto es Racing Esto Pero es para más. bien, positivo claro. Esto es Racing, claramente Nos vamos, Fernando Ahí nos tenemos que ir La seguimos la, mañana La seguimos mañana Como siempre, mañana viernes Terminando la semana Esperando obviamente por el domingo Ojalá traigamos de Córdoba Algún regalito Sí, que sean tres puntos, el único que me conformo no quiero nada más, más que tres puntos la seguimos mañana, decíamos como siempre aquí en la 570 en Radio Argentina con muchísimo más de esto es Racing chau, hasta mañana